The last, in 1998 show The situation, tragedy Grand office, slick with soap Cliffhangers with no hope The water in the flooded gallery There's a girl who goes good for not sharp Is desperate for her father's love Believes the hand beneath the glove Is what she needs to hold. For she doubts her husband's morality She decides that she is. more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 The curfew-crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolled by this dream There's films and children, girls go on Sing songs and surprises, there's something here for everyone Beside you'll see today, there's mischiefs and malign Buenas noches a toda la gente que está ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la frecuencia modulada en Ubieu, la radio Libre libro de Ubieu, que también emite a través del internet, a través de la nuestra página web en el www.radiocuca.org, r -A -D -I -O Eh, esto que, que estamos ahora nueve la noche todavía noche todavía noche dentro poco ya va a ser de la tarde les no de la tarde ahora todavía son las nueve la noche eh, sube es nueve la noche de ahí unos meses para acá ¿eh? de ya bastante tiempo casi casi casi ya van los dos añinos que estamos haciendo esto en cuenta de las 10 como toda la vida son las nueve Eh, dentro de unos años dejará de ser como toda la vida, ¿Mm? bueno, suponiendo que Anedonia dure mucho tiempo, pues entonces eh, resulta que llegará un momento en el que ya a lo mejor lleve más tiempo ofendiéndose a les, diez que a le, a, eh, perdón, a les nueve del que se hizo a, a les diez. A medida tú qué pasó tenía que durar Anedonia... Pues como mínimo 16 años y pico, 17, no sé yo si llegará tanto, eh. Hombre, lo primero es que tiene que llegar ¿eh? el anedónico miserable. Eh, que no sé yo si estoy para si estoy para tantos trotes. Bueno, que sé yo, igual sí, ¿eh? ¿Eh? Todo dependerá de, de cómo aguante el hardware. Porque yo supongo. ¿eh? que a, cuando arranca el hardware y hay que escoger entre un sistema operativo el otro. El otro es fácil que acabe siendo un, un triste debajo de, eh, de de... de, de los mantes 23 horas de 24. Igual levantan a más para ir a embellar y, y, y para comer, pues igual tiene más bolsas de doritos en casa, qué sé yo. ¿Eh? Y come nada más eso. Pues puede ser, puede ser. ¿Eh? Y a lo mejor de, de, para cuando llegue eso, ya el internet del escoces ya llegó tan alantre que, que, que tiene que tiene el, el, el, armario, el armario en el que guarda los doritos, pues igual ya está conectado a la red. Y entonces cuando ya queden pocos doritos... Avisa a la tienda que hay que traer más doritos. Y entonces viene un dron a traer doritos. ¿Qué sé yo? Pero bueno, casi que... Eh, no lo sé, imposible saberlo. Pero bueno, casi que sospecho. Que por mucho que, que pase eso al, al, al otro sistema operativo. El sistema operativo anedónico, miserable, por lo menos. Va a despertar todos los... Todos los jueves, pero si ya por la noche o sea si por la tarde, el cosa es que es fácil que, que despierte y es fácil que esté aquí, qué sé yo. ¿eh? La cuestión es que, ya os digo, que aguanta el hardware y eso ya, oye, hemos complicado, no vamos tampoco a, ¿eh? qué sé yo. Bueno, ahí está noche. ¿Eh? como casi todas las noches de casi todos los manes quería yo arrancar con una con una reflexión ¿eh? no era las pocas veces que pienso de qué va a ir el programa el jueves eh, bueno, tenía que dejarlo ya, tenía que dejarlo porque de esos manes siempre pasa algo ¿eh? Eh, que, me, que me lleva a tener ganas de hablar de otra cosa y a ver, como este programa no deja de ser un Un ejercicio de, de catarsis, ¿eh? casi porque podíamos decir que hay un psicodrama, lo que pasa es que no interpreto nada, esto ya es la puta realidad. Entonces, bueno, pues psicodramatizar, no psicodramatizo nada, cuento lo que hay. Pero bueno, catarsis sí, sí funciona un poqueñín, de, un poqueñín de catarsis. Y entonces, cuando me pasen cosas de estas que me que me falen, me ¿eh? que me, no, no sé cómo de explicarlo. Podría decir que me fanta tarastar los huevos. Bueno, a veces hay cosas que me fanta tarastar los huevos y con ganas de explotar. Otras veces hay, hay cosas que me que me, que me entristecen, ¿eh? que me entristecen enormemente y que a lo mejor incluso hasta me desesperen. ¿eh? Eh, hoy vengo, no sé exactamente cuál es la, la sensación que me invade. Llevo una sensación de, de miseria, miseria y normal, ¿no? Eh, que para... para eso soy el anedónico miserable si no sintiera miseria pues no tendría sentido que me llamase el anedónico miserable podría llamarme de cualquier otra manera ¿Mm? pero ya que yo soy extremadamente sincero entonces es tener claro que si me llamo el anedónico ya porque en mayor o menor medida sufro la anedonia eh, si me apellido miserable ya también porque en buena medida pues siento miseria hay gente que dice que, ya que Eh, qué malo y es contigo mismo de, de, de llamarte miserable tampoco ella es que se es miserable eh, hombre igual algo lo que pasa que miserable es un concepto polisémico ¿eh? y miserable puede ser el que causa miseria o puede ser el que el que siente miseria yo soy más de, de esos otros ¿eh? de los de sentir miseria cuido que tiene que ver a lo mejor ni siquiera ya estoy el significado en en castellano igual estoy dando el, el significado del anglicismo Porque ya acuérdome de cuando yo ya era niño, yo que sé, pues, que podía tener yo eh, 14 años cuando estudié inglés en el, en el, no me acuerdo si era la escuela, si era el instituto, si que era, pero bueno, que, que teníamos clase de inglés y, y teníamos un libro, no sé por qué, De la misma manera que los libros de las demás asignaturas de las demás materias, llenen, llenen ¿eh? no sé si ahora sigue siendo la, la cosa así, ¿no? que yo, por suerte desgracia, más bien por desgracia, fíos no tengo. Entonces tampoco estoy familiarizado co, con los libros de texto de ahora. Pero bueno, de aquella, cuando yo todavía todavía usaba de eso, me que llenen todos así muy... muy serios y tal, bueno, lógicamente, pues, oye, pues el aprendizaje, la educación y tal, pues, eh, por lo visto, ya era una cosa muy seria, ¿eh? Y entonces, es bueno, pues, para seriedad, pues, pues, los libros, lógicamente, ya eran serios, no andan con bromes ni con chorraes, no siendo, no siendo los libros de, de inglés, si os acordáis los que... ...ya tengáis... ...bueno, ya seáis adultos... ...y ya os pues, digo, igual ahora también... ¿eh? ...sigue siendo así, no, no lo sé... ...no lo sé, pero bueno... ...yo acuérdame de que los... ...los libros de inglés... ¿eh? ...de la que... ...de la que yo y era... ...todavía escolín... ...los libros de inglés nunca nos llegan... ...cosas serias ...siempre... ...intentaba... ¿eh? ...de aprender la lengua... ...de aprendernos la lengua... ...la lengua inglesa a los niños... a través de bueno pues de, de personajes que, que son los que decían bueno, pues los que ponían en práctica el vocabulario, la gramática o lo que fuere que de lo que trata el tema, pero bueno, sí, que, que había había siempre el libro y era temático, y era el libro de un personaje, de una serie de personajes eh, que bueno, pues bien Narrando el libro iba narrando historias de la, de la vida de, de aquella gente y bueno, pues lógicamente en inglés y, y con el envidia de que los niños aprendiéramos el inglés bueno, pues acuérdme con un libro del que el protagonista de, del libro de texto de inglés digo, no sé, bueno, me acuerdo si fue en escuelas, en el instituto pero bueno, por, por ahí el protagonista era un tal Arthur era un rapaz que se llamaba Arthur Y, y era un rapaz bastante miserable, <risa> miserable que que no se pronunciaba así en inglés, el, se, se decía por lo visto miserable, ¿eh? que, que lo de bueno pues un, un compañero pronunció pronunció miserable y menudo cachondeo que se que se montó ¿viste? el, el, el proveo me quedó y lo del miserable para toda la vida, una chorrada, una chorrada como la copa de un pino porque yo cuido que todos los que nos reíamos... después de él por decirlo de lo de miserable pues me pasa a mí que todos ¿eh? todos son la gran mayoría ta, ta, seguro que también si nos hubiera tocado y aquel aquel pedazo también llevamos miserable no te extrañes ni, ni, ni, ni lo más mínimo y este porque vamos en fin eh, yo cuido que, que, que ninguno talemos talemos un poco estábamos mayor que los demás pero bueno oye en fin Toco ya el toco ya el probe. Yo ahora siempre cuando cuando leo y siento cosas acerca de, de lo del mobbing, ¿eh? esa cosa tan tan abominable que lle, que lle el mobbing y el, el acoso escolar, el acoso y es siempre abominable, pero el acoso el acoso esco, el acoso a los niños y a los mayores en general, el acoso o la la violencia ejercida contra las personas que no pueden defenderse. ¿eh? o que más difícil lo tienen para defenderse pienso que es lo, lo más miserable de todo y, y eso sí que es miserable y yo no soy tan tan miserable comparado con todo aquello pero bueno, ¿eh? siempre te que lleo, o siento cosas al rodeo de eso acuérdame de aquel rapaz, de un miserable porque en realidad ¿eh? él estaba sufriendo eso, todo eso que ahí describen y que yo ahora digo, Dios, qué atrocidad, que no sé qué después pienso y digo, meca, pero si Sí, sí, sí, yo hice también. Yo colaboré eh, ¿eh? Contribuyí a les, a les burles, al miserable, y a otros, y cuadraba, no sé, y era como, bueno, pues decir, es que suerte, ¿no? Se meten conmigo, entonces voy yo a sumarme a la masa y a meterme con otros. Por fortuna, no lo hice mucho. ¿eh? Dito que, bueno, oye, el, el pasado ya pasó y por él no hay que hacer nada, ¿no? So, Dicen lo, los los escorbutos. Pero córdoba muchas veces de, del miserable por eso. ¿eh? ¿Eh? Y, y supongo que yo, cuando me autodenominé el anedónico miserable, pues supongo que utilicé un boquiñín el significado de la palabra en inglés. Igual un, un miserable no es lo mismo con miserable en español. No sé, no sé, eh. Pero bueno, yo igual tengo que llamarme el anedónico Miss Ball Miss Ball Anedolic nah, No sé yo, eh No suena, no suena demasiado Demasiado bien la, la historia esa Supongo que que una manera de, de ser un, un mentiroso yo un miserable. Si un mentiroso y un miserable está claro que, que yo de eso no soy. Eh, y por vanagloriarme, ni mucho menos, eh, porque no pienso que sea que sea necesariamente de algo bueno. Hombre, yo estoy a gusto así, no tengo interés en cambiar. Pero bueno, refiérame a esa... No sé, a esa... ¿Cómo podríamos decirlo? Veneración, sacralización, que tengo por la, por la sinceridad, por la verdad. Bueno, yo no sé si llamarlo Sina, si llamarlo, yo qué sé, pues, incapacidad eh, prácticamente física para mentir. Cuéstame la de Dios. Bueno, cuesta tanto que, que no, me, no me acuerdo de, de una vez que. Bueno, sí, hay veces que dices mentiras, joder, claro que les dije pero bueno, muy muy pocas veces, cuéstame, cuéstame la de Dios. Siento casi, y os digo, hay gente que no me cree, dice, ah, no, vas de guay por la vida. No, tíos, no, no muy de guay por la vida, y es la, la puñetera verdad que, que cuéstame la de Dios, cuéstame hasta físicamente. paz que quiero pronunciar una cosa que, que sé que lle mentiras, se Y cuesta trabajo, cuesta trabajo pronunciarla. Hombre, ya me sentiste seguramente muchas veces eh, aquí les diatribes, des, les diatribes sobre, sobre un, bueno, un de los que llegué, uno de los míos libros favoritos, eh, así, esa novela Momo, eh, de, de Mijael Ende, esa supuesta novela infantil. ...novela supuestamente infantil... ...que yo pienso que... ...que no ni venía nada mal... ...yela y entenderla ...a los más de los de los adultos... ...a las más de las personas que viven... ...en este mundo... ...y no yo estaba de más... ...a ninguna de esas personas conocer al... ...al, al Bepo... ...al gran Bepo, el si ese, ...ese ser, ese individuo que... ...que odiaba hasta tal punto la mentira... ...que tenía miedo de decir mentiras... aunque fueron sin intención ¿no? y entonces dilataba las respuestas incluso días con tal de asegurarse de no decir ninguna mentira bueno, todo este rollo ¿eh? todo este rollo que estoy soltando que llevo más de un cuarto de hora soltando un puto rollo de mierda ¿eh? porque la puta verdad no llega todavía pásame todos los hermanos igual no, no llego yo al, al tema ¿eh? decíamos que, que hoy estaba bueno ¿Eh? sintiendo una cosa que no que no odio esta noche tengo claro que sea tristeza en desesperación y más bien como ya una, una pena de decir Dios esto ¿eh? valía más es, había que poner ese, ese cantar de, del último que cerros o de las bombas nucleares están cayendo polvo porque de verdad que hay días que piensa uno que, que valía más de verdad eh, No pensáis, joder, ¿por coño está tan tan tan tan tan? Yo no sé si está de modo y que toda la puta vida fue así. ¿Por coña coño la gente miente? Hostia, de verdad, ¿por coña coño la gente oculta, eh? No sé si es peor decir mentir eso o taparles verdades, o tapceles y darles un barniz a coses como para que parezca otra cosa, ¿eh? ¿Por qué la gente a la cara dice una cosa y por detrás está maquinando otra? Yo estoy muy... estoy muy robotado. Porque resulta que... bueno, pues que siéntome en medio. Eh, sientome en medio de, de, de, un, de una cosa que, que a mí voy a decir que ni me va ni me viene. Claro que me va y me viene. Hombre, pues son cosas que me afectan, pero, pero son cosas que digo yo, pero si pues, podían... Sencillamente decísse de a la cara y no pasaba absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada. Yo no sé vosotros qué pensáis. Igual tiene que ver con esta tara mía, de, esta incapacidad física para para pa gestionar la mentira. ¿Mm? Sí, supongo que no deja de ser una una incapacidad física y sobre todo una una discapacidad social. Porque teniendo en cuenta que vivimos en... en una sociedad donde la mentira ye, ye, ye, y bueno pues pues yo lo general ¿m? como decía eh, Guy Debord ¿m? aquel pensador francés de, de allá por los años 60... ¿eh? eso de que la mentira la verdad perdón lo verdadero y un instante de lo falso ¿eh? lo falso y la norma la mentira y la norma el, el el decir una cosa y hacer otra y lo normal ...el decir una cosa a la cara... ¿eh? ...el estar con una persona... ...en la cara y, y decir una cosa... ...y luego por detrás decir a los demás... ...otra totalmente diferente... ...yo... ...entiéndome yo... ¿no? ...no hay falta que me entendáis los demás... ...pero entiéndome yo y de verdad que... ...que yo lo mal... ...yo qué sé... ...pensáis en, en una situación aberrante... ...dos personas... ¿eh? Que, ...que entre ellas a la cara... Pues, ah, todo está bien, pero, pero después una de ellas, ¿eh? por detrás, pues a, a espotricar, a criticar, a decir, bueno, no sé, no me entendéis, no me entendéis y no pasa nada, en, entiéndome yo, ¿viste? Entiéndome yo, pero bueno, a lo mejor sirve esta, bueno, esta anécdota, este, este malestar, ¿eh? esta inquietud que siento yo, esta... esta noche a lo mejor sirve pues para poner base a para qué coño de qué programas a la a la mentira ¿eh? a la mentira que yo considero el, el mayor mal de la de la humanidad sí pienso que pienso que el mal ¿m? el mal la gran mayor la mayoría del mal que, que hoy en día que hoy en día tal nos sube alrededor y es precisamente por la por la mentira ¿m? Eh, a lo mejor todo eso que despotricaba la, les el pasajes que si faen esto y lo otro, y yo porque mienten, yo porque mienten mismamente, casi hasta los que faen el mal debieron por lo menos ser sinceros. Yo que sé, pues imagináis, no sería de agradecer que los que manden, eh, los que tienen la, la sartén por el mango, los que tienen la. La, la concesión del uso en exclusivo de la fuerza bruta. ¿eh? Dijeron: No meto a esta persona, un meta a esta persona a la cárcel por hacer apología del terrorismo. Mételo porque me da la puta gana, porque yo pienso cosas totalmente diferentes del Stellin, delitos yo no quiero que él diga lo que él piensa. Por ejemplo, va, joder, no sé, oye, mira. ¿eh? secuestros del libro no porque presuntamente pueda estar faltando ya la dignidad de no sé quién o ¿no? no sencillamente porque no me gusta lo que está lo que está escrito en él eh jorobate eh sí sí sí digo lo de de, de todas las partes ¿eh? también a ver mmm, hombre yo entiendo a ver cuando por ejemplo Pues eso, intenten encalomar a una persona. Did macetu, perdona y perdona que corte... llegue. Veo, veo, veo con el chat, pared aparece algo, y ya, y ya enseguida, y ya enseguida tengo que mirar para pa el chat. Eh, Didme macetu. Y mentir a personas que sabes que te mienten a ti y sabes que hablan de ti a tus espaldas, pues yo pienso que que llegué igual de, de aberrante. Precisamente. Pues, Eh, que otra persona me mienta a mí, pues, pues yo devuelvo y la, la verdad absoluta. Eh, yo un poqueñín, esto que, que digo, yo un poqueñín como lo que dejo de, de las expresiones, ¿eh? esa cosa que muchos otros consideren tan aberrante, de decir que eh, que yo no quiero que metan, ¿eh? que metan el vacuo a... Ni na neonazis, ni na políticos ni... No, yo no quiero que los metan en vaco, porque yo no quiero que existan las prisiones. Entonces, pues, ¿cómo se come el uno con el otro? Que ya que, que no quiero las prisiones para mí, pero sí les quiero para los míos enemigos. No, no yo lo que quiero es que, que no existan. Vale, sí, una posición maximalista y a largo plazo, pueden decirme de algunos, sí, yo también estoy en contra de las prisiones, pero, coño, mientras tanto, de algo habrá que hacer con esta gente, ¿no? Bueno, sí, pues son como con los... Ladrones, ¿eh? los que no robamos, igual no queremos que nos roben a nosotros. Y pensamos que lo mejor era ¿eh? que todos los ladrones meterlos en la cárcel. Eso sí, como la las cárcel está todo el mundo de mm, acuerdo, Bueno, todo el mundo no, joder. Eh, no voy a hablar aquí de absolutos, pero yo cuido que, que la gran mayoría de la gente está al acuerdo aunque no rabilita en la cárcel, no rabilita. Pues entonces, en eso, los delincuentes lo mejor, matalos. ¿Eh? no te parece ya la manera de, de quitar de quitar el mal ya definitivamente mira pues Macetu tú eh, macetu tú bueno, todos los demás ¿eh? Eh, lo de lo de mentir yo pienso que que hay que decir bueno pienso que hay que decir no pienso que yo quiero decir que yo tengo que decir siempre con la verdad por delante ¿eh? eh, que una persona me miente y que para arriba así que me miente pues pues entonces es jocer pues con mayor con mayor razón tengo todavía que que decir la verdad personas que falen de mí a mis espaldes pues me lleno que hablan muchas muchas veces pero bueno pues a lo mejor mecanismo una estrategia una herramienta de defensa y precisamente ser sincero con con con las personas Pa bien o pa mal, ¿eh? Lo que consta que siempre de ese concepto que a lo mejor inventé yo, ese de la sinceridad brutal, la sinceridad que manca, hombre, yo mirad, soy tan, tengo tal tal incapacidad para gestionar la la mentira que es muy la única época, el único momento, una mi vida ...que no sé si, si llega a mentir... ...pero sí que llegué a ocultar muchísimo la verdad... ...fue cuando el mío abuelo estaba, estaba cerca de, de morrer... ...yo lo ...sabía que estaba cerca de morir, ...pero nunca no ni lo dije... ¿eh? ...yo no sé si él lo sabía también... ...posiblemente sí, él también lo sabía... ...y tampoco me lo quería decir... Queríamos mantener esa ilusión, no sé, pero yo que conste que fue tan duro para mí casi el fecho de, bueno, pues de, de estar perdiendo poco a poco la persona que, que más quería, eh, fue tan duro eso como el fecho de, de pensar a cada instante que estaba mintiendo y... ni siquiera eso, ni siquiera esas mentiras que llamen piadosas, son, les considero buenas. Yo, qué sé yo, soy muy retorcido, pues a lo mejor sí, soy muy retorcido, o a lo mejor soy demasiado, eh, como, como dicen, algunos amigos míos, soy un necio, soy demasiado necio, ¿eh? porque yo tengo una idea y mantengo la, manténgola la, y mantengo y casi aunque me, aunque me fega daño. ¿Eh? A mí a mí mismo que me manque esa idea, yo manténgole ese principio, coño. Pues mira que, que yo que soy el incoherente absoluto, ¿eh? intento ser coherente y, y muchas veces, por, por querer ser tan coherente, ¿eh? fuego cosas que, que me manquen a mí mismo. Igual no tenía que ser menos coherente ¿eh? y, y, y no llevarles cosas tan. Eh, tan, tan al, al, hasta las últimas consecuencias, pero bueno, oye, lo que hay. Supongo que cada un lleva ca un cada dos una piragua y cada ca seis medoces, etcétera, etcétera, etcétera. Etc, ya sabéis que esto lleva un, un dicho que puede, puede alargarse hasta el infinito, pero bueno, ¿eh? vamos a vamos a, a dejarlo ahí y no no alargarlo más. Eh, simplemente quiero dejar este Joder, pues, pues esta reflexión de esto que me, que me pone, esta, uh, me pone muy malo. Me pone muy malo eso de, de, de estar en medio. De, de, uh, Dios, de verdad. Pero bueno, ¿sabes cómo lo resuelvo al final? Pues, pues las cartas sobre la mesa. ¿Mm? Enrique, pones las cartas sobre la mesa. Yo no sé otras personas, pero yo por lo menos en ese momento noto un alivio. tremendo ¿eh? como si un peso se, se fuera de mí eh, Yo al me siempre ya sabéis que ya os dije más de una vez cuando falo de la mentira que no, no deja de ser un tema recurrente ¿no? en ¿Eh? Anedonia eh, por cierto que ya lleva debemos llevar medio media hora por lo menos o sea ya que tengo que hacer un emite eh, nada que estoy en Anedonia que estamos en Radio Cuca la radio Liebro Dubiew ...en el 107.3 fm ...y en www.radiocuca.org... ...vale, oh, ya está le emite fecho... lo quité, ...ya lo quité de delante... ...bueno, pues que... ...vos decía yo que... ...casi siempre que... ...falo de este tema recurrente... ¿eh? ...recurrente, y uno de los temas recurrentes... ...de, de Nedoni, y de la NEDON con Miserable... ...la, la mentira... ¿eh? ...tanto la incapacidad... ...mía, física... casi, para orgánica podemos decir, capacidad orgánica funcional, para pa mentir, como bueno, yo de hecho eh, cuido que ya lo comenté alguna por ejemplo, es una cosa que me, que me aterra, que me pasa abominable son los dotos comerciales las competencias comerciales yo no tengo competencias comerciales porque básicamente mmm, bueno pues, entiendo que son mentiras ¿eh? tú cuando quieres vender algo Seguramente eh, no, no hay una cosa tan maravillosa como, ¿m? como, como te la vendi. ¿eh? No, no, no, imposible. Es, sería sería una, una cosa atroz ¿eh? que no podría ser. No podría ser que simplemente cuando te quieren vender dos cosas de dos marcas diferentes, pues, pues no puede ser todos la mejor. Una de las dos tiene que ser y, y la otra no. No sé si me entendéis. ¿eh? Sí, vale, que luego puede estar todo eso de, de las opiniones y las percepciones y uno verlo de esta manera y otro verlo de la otra. Bueno, sí, vale, de acuerdo. Pero bueno, eh, más o menos en, sabéis lo que quiero decir, ¿no? ¿Eh? Entendéis perfectamente por qué digo yo eso de que de que, de que de que, no puede ser, de que no puede ser. Bueno, pues resulta que, ya vos decís más de una vez, que la, la persona que me inculcó a mí, eh, estoy... Este, no sé, esta incapacidad para pa mentir, este desprecio absoluto por la mentira, bueno, pues fue la, la mi mamá. Y acuérdame que la mi mamá siempre me dice una cosa en la que yo estoy... quedé absolutamente de acuerdo. Ese me a ver, si me mientes, ¿eh? Eh, bueno, pues, pues, bueno, libres. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, date cuenta que si te pillo la mentira, ...después va a costarme mucho trabajo y ...si me das la verdad... ...a lo mejor en el momento me enfado... ¿eh? ...me enfado y berro y espotrico y terriño... ...pero después va a pasarseme... ...y voy a apreciar que, que dijeres la, la verdad... ...yo más o menos hoy en día... ...pues pienso pienso unas cosas parecías... ¿eh? ...pienso unas cosas especies ...y pienso que al final la, la verdad... ...bueno, pues con la verdad vas a todas partes... ...con la mentira yo pienso que... ...que se va a poques... ¿eh? ...pienso que cuando... ...estás en medio... ¿eh? Y, ...y unos... ...piensan que confían en ti... ...y no confían en otra persona... la que a su vez tú confíes... ...y, y, y te meten en medio... ...sientes ...o siéntome yo por lo menos como una especie de... ...de traidor... ¿eh? o una parte a la otra o a las dos y no me gusta sentirme sentirme como un traidor ¿Mm? y entonces es la manera de evitar eso ¿Mm? y eh, oye pues arrochar toda la verdad del mundo ¿Mm? arrochar toda la verdad a todas las partes y que a lo mejor de esa manera también se pescancien ¿Mm? de que no pueden contar con la mía discreción lo siento mucho todos somos traidores si no hay flores en tu tumba no es que te haya Si no vivo en el pasado, es porque al final todos somos traidores. Sigue sintiendo Radio Cuca. Esto sigue siendo Nedonia Yo sigo siendo la nedonia y conmiserable, nunca pie, viste, ¿sí? soy yo el mismo de antes. 107.3 La frecuencia modulada y en ww.rad y La radio del libro de VU. Y bueno en este en este programa eh, que iba a haber un tema pero pero bueno al final yo lo que soy yo lo que pasa de vez, ¿eh? vez con la con el programa este con Andredonia que, que bueno pues que pensabas que bueno pensabes pensaba yo <risa> Digo, ya, voy a hablar de esto pero después bueno pues de cosas pasen de cosas y es lo bueno que tiene la radio libre que oye pues No te has sometido a ningún guión, no te has sometido a ningunos intereses pues hacer y decir lo que te da la gana Supongo que en una radio de otro tipo, una radio comercial o tal pues, pues no podrías, no podrías andar diciendo lo que lo que te peta ¿eh? así no sobre la marcha, pero en esta sí, en esta sí pues cambiar de tema tranquilamente y viene eh, nadie a llamarte la atención y mira ya que ya que salió ya que salió un tema ¿eh? que Dios me puede darme pie a hablar de a falar de otra cosa totalmente totalmente diferente estoy ya así no viste el, el, el programa este y de esta manera eh, bueno pues eso que decía yo que, que soy tan radical en los mismos planteamientos radical, yo digo ser coherente, decir una cosa y joder, pues, ser coherente ser coherente con ella, eh, ser coherente de manera sincera, no tampoco ser coherente porque dices tú, ah, pues ahora ahora dicho esto y ahora tengo que mantenerlo no, no, oye, mientras eh, pura dialéctica, mientras una aparece una, una, una antítesis a, a, a, a, la, a tu manera de pensar que lleve a generar una nueva síntesis, pues bueno, pues habrá que seguir con lo anterior, Non vos o porque creemos o de verdad estamos convencidos de ello. No ñé como a la persona que está convencida de una idea sencillamente porque la dice un líder, eh, sea político, sea religioso, sea de cualquier tipo. Pero bueno, si llegas a una conclusión Porque, bueno, pues porque las razones tampoco no hay, bueno, pues no hay motivo para pa, pa poner excepciones, ¿no? Yo, por ejemplo, ponía, ponía como caso y mío con las prisiones, con las cárceles, de como digo yo, oye que si, no, si estoy todo el día despotricando contra la prisión, contra la cárcel, contra los basureros de personas, pues no voy después pues, a producir que metan allí o pedir que metan allí A, a personas que, que no son de la mi cuerda que son de la cuerda contraria pues ni siquiera tampoco tampoco les quiero para ellos ¿M? sí vale soy más simbolista y qué hacemos entonces con ellos Ah, cuidadillo soy de los que los que ven las cosas malas no de los que proponen las cosas buenas hay gente que propone ideas ¿eh? que propone iniciativas yo no soy de esos yo no soy de esos yo por desgracia soy de, de los que ve siempre en ¿eh? la taza medio vacía y, y, y pon la atención en el en el vacío ¿m? otros ponen la atención en el lleno en lo que está lleno o ponen la atención dicen hostia qué guay qué está la taza medio vacía todavía podemos llenar el resto bueno, yo, yo no soy tan no soy tan entusiasta pero mire por ejemplo esa Esa, esa manera de, de llevar las cosas, acuérdome que ya hay poco salió otra vez el tema, y bueno, pues de la gente chavales les manes en la cabeza, por algún motivo, ¿sí? yo como, bueno, pues préstame a hablar así, nada de esta manera, eh, en asturiano, préstame también a escribirlo, lo mucho, yo que sé, pues, Pues escribir pues, por internet, no sé por qué, Guerre. No llega que tenga. A ver, vamos a explicarnos. Yo escribo en asturiano y de ese mes en cuando, falo en asturiano, pero no considero que el asturiano sea mejor, no sé, sustancialmente, para nada. No, no pienso que sea mejor que, que el castellano. No considero que, que, que sea esencialmente diferente para mí, en la misma persona, que el castellano y otro de les. otra de las lingües es que bueno pues que, que utilizo y el caso ye que bueno pues eh, hay unos cuantos años ahora ya existe entonces es, bueno existe hasta cierto punto pero ya unos cuantos años reivindicábase, cuando estaba reivindicándose la la tele autonómica reivindicábase que la tele asturiana eh, que fuera en asturiano ya había que bueno pues pasaban de por ahí fuelles pa para firmar, todavía no existía esto de eh, de, de, de firmar, de adherirte por internet, ¿m? de adherirte por internet a una iniciativa, no todavía de aquella firmabas un, un papeluco, firmabas en un papeluco. Y a mí me más de una vez el, el papeluco para firmar por una tele en Asturiano. Y yo, claro, yo no lo firmaba, pero no, no, quita para allá, quita para allá. Y una vez, claro, vinome con el papeluco un, un amigo, un conocido, Dice, ah, ¿firmaste ya por la tele y Yo dije, no, por supuesto que no Y dice mamá, venga, pues firmo aquí Digo, que no, que no, que yo no firmo por un, por una tele dime pero bueno, pero, pero pero como que no Porque claro, conocíame de, bueno, pues de desmovides De desmovides que, eh, de a favor de, de la lengua Y de que él sabía que lo usaba y tal Y y dije, ver, pero ¿cómo no vas a firmar? vamos a ver, ¿cómo voy a firmar yo por una tele? Todo el día contra la televisión, contra la calle tonta, ¿eh? contra la, la herramienta de llenación que llegué y voy a firmar. Yo, para que, pa que pongan una tele, por favor. Y dice, no, pero, pero hay una tele en, en asturiano. Y yo decía, joder, y a mí que más verdad que sea en asturiano, que en asturiano, que, que, que en arameo, que en francés. Hostia, una tele y una tele, y una cosa abominable. entonces claro pues, yo, yo por supuesto no no firmé en pro de la tele en asturiano eh, lo que pasa que bueno pues yo cuido que valió para que me miraran mal muchos de los que de los que yo conocía y que defendían esa esa otra postura pero bueno ya ves yo con la con la sinceridad por por delante y ahora pues por lo visto con este debate que hay ahora que yo no metero mucho eh pero bueno por lo visto hay un debate pues relativamente encendido con el tema de si de si oficializar la lengua estuaria o no o no oficializarla pues yo qué queréis que os diga me la me la traigo al pairo y de alguno puede decir no por dios anedónico que ye que nunca está a favor de la oficialidad Pues, pues no, no ¿verdad? vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo coñe eh? eh, una persona que está todo el día soltando parrafás y dando la parpayuela y despotricando contra el Estado, eh, contra la gestión de, les, de la nuestra vida, de, de, de, de, de todas las dimensiones de la nuestra vida por, por un Estado? Una persona que defiende, que oye, pues. autogestionémonos, funcionemos por nosotros mismos eh, eh, o bueno o déjame por lo menos a mí formular por mí mismo que yo no digo lo que lo que los demás pueden querer o no suponéis eh, suponéisme capaz de defender que sea una una institución pública que sean los poderes públicos los que digan eh, Bueno, pues venga, esta, esta determinada lengua, este determinado idioma va a ser oficial Y entonces, ahora vamos a, a enseñarlo en las escuelas Esas que, que, que enseñen tantas mentiras y, y que dirigen la, lo que aprenden y no los niños y tal Pues vamos a, vamos a engañarlos en asturiano, ¿sí? vamos a engañarlos en asturiano, en castellano, y en inglés engañábamos ya, pero ahora vamos a engañarlos también en asturiano. Y, y, y yo qué sé, y, y les mentir es que cuenta la tele, va a contarles en asturiano, vamos a tener una tele en asturiano, que también cuente mentires en asturiano, en antes contables en castellano, ahora va, va a contarles en, en asturiano también. Y los periódicos, ¿eh? que... que que, que en tanto que manechen la, la verdad que creen ¿eh? que creen opinión distorsionado van, van a van a hacer todo eso pero pero van a hacerlo en asturiano ¿eh? todos los todos los medios que el estado tiene a, a, a la su disposición van, van a expresarse en asturiano no sé iba a cambiar en algo la la mi vida Pa' bien seguro que no, ¿viste? Yo creo que no iba a ser más feliz Si me explotara en, en asturiano Que explotándome en castellano No, yo la verdad que pienso Bueno, ahí, entonces por qué Por qué usas es el asturiano? Yo sencillamente diría, por qué no? A ver Yo si queréis que, que os cuente la La, la, la, la mi verdadera opinión sobre todo este tema, pues yo opino que, que en todo caso ¿eh? todos falamos latín, a ver, al, al final y, y eso, yo un tiempo, ya sabéis que soy especialista, eh, como ya aprendí de mucho, especialista de, de nada, Pues, pues bueno, pues hubo un tiempo en el, en el, en el que la, la mi afición de ese momento básicamente soy yesina ¿no? porque porque aficiono me con mucha facilidad muchas cosas pero rara vez profundizo en algunas de ellas. ¿eh? Alguna persona que me tiene muchas presiones no lo que pasa allí que profundices entonces. Yo cuido que no, cuido que no y cuido que así, ¿no? Agradezco mucho que piensen eso pero cuido que, que así, no no asina. ...pues hubo un tiempo en el que, bueno, pues... ...por el motivo que sea ella ¿eh? ...a lo que me aficioné fue a la... ...a la lingüística... ¿eh? ...y entonces, bueno, pues empecé a... a intentar saber un poquillén acerca de los diferentes... ...sistemas lingüísticos que hay alrededor del mundo... ...y no se pasan en nada, claro... ...nosotros tenemos de, de conocer... ...los pues, lingües de alrededor... ...el inglés, que lo conocemos... queyer raro de narices otros lenguas que a lo mejor son naves que si el portugués que si el francés que y va entonces parecidos claro luego oye pues investigas un poco más e resulta que a ver sistemas lingüísticos hay los a dolor hay los a dolor y no tienen ningún parecido ningún parecido con este. Claro, por qué y lo que, que nos parece semejante es todos los que tenemos cerca. Hombre, por qué por qué ven entonces de, de esa lengua común, son como desgraciaciones de esa lengua común que que, que conocemos. Conocemos ese ese latín. Bueno, antes ahora uno dice, "Ah, oh, dicho el inglés, dicho el inglés, y el inglés no es eh, no es el lengua latina." No, el inglés no es el lengua latina, pero bueno, yendo europea, al fin y al cabo al fin al cabo no que ye muy es muy diferente pero bueno la rama germánica ye muy diferente de la de la de la rama latina pero también ya que el inglés y la más y como la lengua más latina dentro de inglés germánico eso suelen suelen decir pero bueno de dos maneras allí pues había esa esa lengua grandona esa lengua que era que esa lengua sí comió otro es otros lenguas con con identidad Con identidad dif realmente diferenciada, y bueno, pues por motivos de disgregación política o sabedis cuál, pues fue disgregándose, fue disgregándose, ¿eh? y bueno, pues fue falándose, el latín fue falándose de manera diferente en diferentes sitios, ¿sí? y bueno, pues en algunos de esos sitios, digamos que. cualló pues, de algún tipo de, de forma estatal o sencillamente pues cualló una determinada forma de hablar. De Sobre todo, mmm, cuallaron unas evoluciones diferentes de ¿eh? de la de lengua la latina. Al fin y al cabo, las diferencias que, que hoy se ponen como fronteras, como misogloses, como me parece que se dice, eh, de las de diferentes... Lenguas de los diferentes fragmentos de latín, el decir dónde acaba una y dónde dónde empieza otra, suele ser sencillamente pues por algún rasgo diferencial de la manera en la que en la que evolucionó el latín en ese sitio, ¿no? Pues qué sé yo, tanto que peleen, tanto es que que espotriquen la frontera entre el asturiano y el gallego y tal y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tiene que ver con... Oye, pues hay, hay los que diptongan de esta manera ¿eh? y hay los que diptongan de esta otra. Hay los que para decir el... Ayatín portan, pues pues dicen que si... Puerta, porque, porque diptongan lo es esa o hacen la web ¿sí? y otros no, pues venga, vamos a poner ahí el... Vamos a poner el Allende. Yo personalmente pienso que hay una chorrada, claro. Ahora vendrán lingüistas y, y filólogos y podrán decirme, podrán darme un montón de argumentos. Pero bueno, oye, que chabelinos, ¿eh? que yo soy sencillamente un aprendiz, un aficionado, no soy un maestro, maestros sois vosotros. Ah, pero yo sé de física de, de partículas, unas pocas cosas, y vosotros no sabéis nada, sabéis mucho de lingües, pero no sabéis nada de física de partículas. Yo soy un pequeñín de lingües y soy un poquñín de física de partículas. Ah, Se siente... Bueno, eso, básicamente eso Que sí, no sé hasta qué punto te dicen he chorraes pero, pero yo a base de reflexionar con lo poco que aprendí Pues básicamente, y eso, oye, pues Falamos todos, todos latín ¿eh? R R Rumanía, Italia, Francia, eh, España eh, Cataluña, eh, yo qué sé, el Piamonte Falamos todos diferentes variedades de... Diferentes variedades del latín, diferentes ideas de esto es el latín, latín fragmentado. Pues, ¿eh? eh, más gracias, mucha gente que dice de los que están en, en contra de las turneras, ya no en contra de la de la oficialidad de las turneras, que bueno, me, me da igual de chorro, porque yo no estoy en contra ni estoy a favor, pues me de igual de chorro estar en contra que estar a favor, personalmente. ¿eh? Yo os digo, pues, cuidadín, no me quiero yo meter con, con nadie, pero bueno, pues me da una chorrada lo mismo lo uno, lo uno que el otro. Padme incluso A la xente que A la xente que se esmoled Por estas cuestiones Que se está cierto punto Debería tener cuidadín Porque Mira, y con esto de la De la oficialidad De les lenguas Pasó un poquillín Como con lo de la Les formes de gobierno De los, yo que sé, republicanos ellos por ahí Que, la verdad que pobres No tienen mucha idea y tal Y entonces les piensen que Como aquí en España, pues en general la gente republicana y de izquierdas, eh, pues hay los por ahí que piensan que, que, que la república son de izquierdas. Entonces, claro, la de Dios, pues dicen eso, coño, maca, pero mira, el partido republicano de, de los Estados Unidos que ya y el de derechas, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, ser pues a ver, porque, ¿qué más da que A ver, ¿qué más da? Yo no soy republicano. que hay gente cada vez que ah, republicano no como puede ser republicano si la república y también una forma de estado y a mí pues pues parece una aberración que que exista pues esa figura llamada estado en el que unas cuantas personas un espoque es un grupo muy pequeño manecen coinciden se creense que que tienen la no sé de algún tipo de autoridad moral de algún tipo de superioridad que ellos permite organizar la vida de los demás tomar decisiones sobre la vida de los demás qué, qué más que eso lo fenga desde un reino que lo fenga desde, un, desde una república dios de verdad ¿O desde un imperio bueno estéticamente por lo menos es más guapo un imperio pero bueno ya aparte de eso todo lo demás como que como que da un, un poco igual no y mira con este otro tema el de las lenguas y tal que más me da a mí que una lengua silla oficial o nun o lo importante no es que que tenga esa figura legal lo importante son otras cosas lenguas oficiales que que están morriendo por el por el mundo yo qué sé pues y una vez el el caso del del irlandés la lengua irlandesa por lo visto bueno pues oficializóse y mesmo estudian es escuelas los niños irlandeses estudian irlandés gaélico irlandés y bueno pues sencillamente la gente no ve ningún no tiene ningún interés bueno la gente para los que sí pero bueno en general no se ve mucho interés en el islandés la gente usa el inglés y ala, la usa esa lengua germánica en cuenta de de usar la lengua celta más bueno pues no y hay otros casos que son al contrario hay lenguas indígenas en América que están tan increíblemente vivas que que ellos rasuda el oficialido. oficializado no una vez pásmeme que también pásmeme que era el... no sé si era el Quechua o el Aymara, uno que, que bueno, tan, vivía yo todavía, el año que lo que decidieron oficializarlo, lo siento con el castellano, en un país, pues, Perú, Ecuador, vale, no me acuerdo, joder, miradlo, coño, seguro que no es tan difícil, ahora que, que tenemos el Internet y el acceso, casi universal a las tecnologías, podéis mirarlo tranquilamente y buscarlo por ahí, y sabéislo seguro, pero bueno, ...que hay una lengua que acabaron oficializando... ...pero que casi oficializaron... ...porque ya que... ...que, que, que la gente usaba la... ...y ya está... <risa> o sea, y, ...y supongo que ellos dan un poco... ...un poco igual ¿eh? a las personas... ...que lo saben... el ...que fuera oficial o no fuera... ¿eh? ...pero bueno, decidieron hacerlo oficial... ...bueno, pues vale, bien... ...sí claro, habrá los que me digan... ...sí coño, anedónico, pero... ...pero después para pa poder... ...yo qué sé, pues... pues pues meter un escrito por la administración o la... Bueno, sí, vale, está bien, de acuerdo, que no digo yo que... que, eh, que sobre todo, oye, pues si defiendes un formas de de, de... de organización más estatales, pues seguramente necesitarás, eh, necesitarás y darás importancia especial al poder utilizar una forma lingüística u otra. sí pues pues pues seguro que sí seguro que sí no te digo no te digo yo que no pero bueno no en el mío caso ni no el mío caso entonces pues eso cómo debo yo firmar por una por una tele eh? una tele en asturiano pues no amigos yo nunca no firmé en una tele en asturiano tengo que reconocer ¿eh? que que en el mío bueno no sé la el carga emocional en el mío bagaje emocional va una defensa de desta lingua minorizada que después tampoco que en una charla más que más que en el fecho de dosal, sí, mes en cuando dosal pues a veces para escribir ya digo que que en es cosas que tengo que escribir la televisión interna ya a ese que casi oficial, pues no sé por qué, paz que me custa menos traballo teclear en asturiano que tal o pues tampoco decidí fue una decisión consciente el empezar a hacer este programa usando más esta lengua que la otra no sé exactamente por qué lo hice yo por no no tengo ni puta idea simplemente pues he aquí abro el micro y salimos de esta manera salimos de esta manera y como ya por tú alguna vez ni tan siquiera podríamos decir que está allí a la mío lengua materna a un teño que que usar de verdad el que ha a aljinguado dos meus bolos eche más bien esta eche más ben esta esta sí sí que puedo decir bueno pues que aljinguó a que que mamedas talgoas das personas más importantes tampoco en un tanto tampoco en un tanto porque mesmo esa también bueno pues ...casi que digamos que lo que realmente... ...que lo que realmente yo siempre usé... ...y seguramente, bueno, pues... ...pues muchos de los que me sientan... ...los que te han perequí, a ver... Eh, eh, ...seguro que supongo que habrá también... ...también gente que está que sintiendo esto... ...de los otros sitios... ...de esos otros sitios, no sé si estará hará en ...eh, la mi amiga del otro lado de la mar... ...pero seguro que a ella, pues... ...lógicamente estas cosas, pues... pues bueno, pues cogeránla un poqueñín a desamano. De ¿Eh? con una pequeñera de semanas, bueno, lo mismo con tres personas y si se están en, en otros sitios. No tengo ni puta idea porque yo les de poca gente se ¿eh? de poca gente se, se que siente este programa. Luego hay ciento y pico descargas de, del podcast, pero pero no sé no sé quiénes son, no tengo ni puta idea quiénes quiénes son todas esas personas que andan que andan perey. Pero bueno que, que os digo que que seguramente lo que es más de las personas de Bueno, pues de este de coordenadas geográficas cercanas, seguramente cuando andemos por la calle, la vida normal, seguramente no falamos asturiano. Eso que dicen, los asturianos no falan ahí pues seguramente tienen razón. El el asturiano, ¿ves? Y de la de la academia, seguramente no lo falan ahí de. Eh, pero perdona, que conocéis a alguien que fale del asturiano de la Real Academia Española el castellano ¿eh? conocéis a alguien yo tampoco lo conozco bueno sí los que salen por la tele por el Telediario ¿eh? coño sí pero el que sale eh, dándoles les anuncios en la TPA pues pues seguramente también utiliza el este asturiano que dicen que no existe que ya artificial pues el castellano también artificial vamos a ver ¿eh? yo no sé, oye yo digo vos la verdad conocéis a alguien que usa el el, el castellano sí seguro que me de ah sí pues no sé quién eh, eh, yo soy de un paisano que siempre hablan perfecto castellano bueno anda pues pues mira bien pero no hielo no hielo normal no no lo habitual no hielo habitual porque es normas este es de lenguas Eh, son una cosa que yo cuido que aquí en España, en el reino de España en el autodominado reino de España pues tenemos una, una idea un poquín distorsionada eh, en otros sitios tienen bastante claro que la norma no lleva a hablar que la norma ypa para escribir y para tener todos un, un código común eh, para poder escribir y, y entenderse de todos no necesariamente para hablar eh, para hablar, sí, pues, sí, sí ...fala uno de una punta del país... ...con uno de la punta de la otra... ...de la otra punta... ...pues seguramente... hoy pues, pues utilicen los dos... La, ...los dos la lengua lo más estándar posible... ...lo más artificializada posible... ...precisamente para entenderse... ¿eh? Eh, pero, ...pero seguro... ...que ninguno de los dos... ...considera falar mal... ...como, como dicen aquí... ...muchos... ¿eh? ...muchos... ...muchos profesores de, de castellano... ...y muchos... bueno, pues mucha gente eh, de hablar de manera dialectal. Yo que sé, pues en Italia o en Alemania, casi podríamos decir que, que, que el italiano o el alemán no existen más que como su como, como unión, como aglomerado de, de eso que llamen los dialectos. ¿eh? Los dialectos. dialectos en el sentido, no a lo mejor, de derivación, como puede ser el, el asturiano, el castellano, el portugués, derivaciones de... del yatín de generaciones, podríamos decir, pues no de generaciones, no, porque derivaciones, derivaciones del yatín, pues a lo mejor eh, esos otros podríamos llamar los dialectos, pero mm, como, como, como todo lo contrario, como maneras de hablar, paecíes, ¿eh? fragmentos de, de latín muy paecíos, que en un momento dado juntaronse para pa dentro de un estado una organización estatal, pues tener una, un, un código de comunicación lo más común posible ¿Mm? pero pero que, que son perfectamente conscientes a lo mejor precisamente por, por eso de que joder, pues que esa norma común y para escribir todo igual, pero, pero no necesariamente ¿eh? para hablar todo igual, no, en absoluto en absoluto y que conste que esa, ¿eh? esa ese error cuido que ocurren que, que, que en él tanto los los defensores a ultranza del castellano como los defensores a ultranza del, del asturiano ¿Mm? sí sí sí sí sí yo pienso que sí ¿eh? pienso que sí digamos, porque hombre hoy en día eh, digamos que ya Cada vez menos, todavía mucho, pero cada vez todavía mucho, todavía demasiado, ¿eh? demasiado por lo que debería ser, que debería ser nada. Pero, pero todavía hubo un tiempo en el que, y yo acuerdo de ese tiempo, en el que los que defendían el asturiano defendían ese asturiano académico, si asturiano batúa, podemos decir, esa, esa norma común, sencillamente, para. para tratar de hacer común eh, lo de una punta y lo de la y lo de la otra eh, para que tuviéramos una manera común de escribir consideraban que esa ya era la manera en la que había que falar ¿eh? y mismamente eh, bueno pues pues más de una vez esa cosa que muchos dicen ay ah, yo mentiré anda, bueno yo no sé si es verdad o yo mentira pues me contaronme las personas que, que pues, pues no tenían ningún motivo para para mentirme ¿eh? eso de que bueno pues en el occidente o en el oriente que bueno pues sabéis y si no sabéis lo vos lo yo los falantes asturiano nunca faen los plurales femeninos en es no dicen ni les vaques, ni les cases ni les mazanes dicen las vacas las casas y las manzanas bueno pues de profesores corrigiendo los neños para para que falaren bien Eh, que no falaban bien el, el asturiano. Bueno, pues el mismo error, el mismo error. Supongo que también por culpa de, de, de, ese, de ese error, eh, mucha gente que a lo mejor bueno, pues, potencialmente podía ser defensora de una mayor normalización de esta lengua. pues convirtióse en detractora porque dijo ay madre llevo toda la puta vida falando mal castellano y ahora vienen estos y dicen que también falo mal asturiano anda aquellos de empolculo cosa que me parece lo más adecuado del mundo este por el hecho de la expresión Eh, dar por culo, bueno, pues hay gente que presta que dan por culo. ¿sabes? A ver, eh, eh, la expresión paz que asume que, que llega algo malo y que llega algo negativo. No, no llega malo ni negativo. Lleve, depende para quién. Pues a mí, seguramente, pues no me gustaría que me dieran por culo. Eh. Pienso, no, a, habrá lo que me diga, ¿y cómo lo sabes si no probaste nunca? Bueno, pues yo que sé, pues nunca, nunca mi mierda y no tengo falta de probarla para pa suponer. ¿Eh? razonablemente es razonablemente posible que no me guste ¿Mm? pues ya es razonablemente posible que no me gustara, que me introducieran nada pel culo pero bueno qué sé yo ¿Eh? podría ser ¿eh? podría ser pero bueno no tengo yo intención ahora mismo de, de, de probar a ver oye pues en su momento que sé yo ¿Eh? que sé el futuro donde suerte soy pero bueno eso que vos decía mira llegado llegó tan tan al extremo de algunas veces, vi, vi esto tan de manera tan aberrante, que, que llega a sentir a personas, es decir, eso de creer de verdad que el Asturiano yera, por ejemplo, en música, que el Asturiano yera lo que lo que cantaba en eh, grupos musicales como Di o como de algunos grupos de folk que utilizaban esa esa esa norma. ¿Eh? E incluso cuando cambia la norma, cambiaban ellos de la manera de, de, de, ¿eh? de, de cantar. Pues si sí, hubo un momento en el que decían cómo acabó en U", cuando la academia decidió que ella era mejor poner ¿eh? los los Junal y un albergio, el cómo Bueno, no sé, <risa> esa palabra terminada de no, pues entonces cambiaban ellos de lado por lado también. <risa> eso que no tiene, bueno, sí tiene sentido, pero muy poco, ¿no? Y, y, y llegó a haber gente que decía que, que eso ya era más asturiano que lo que cantaban, por ejemplo, pues de algunos otros que, que, que lo que hacían ya era, ya era joder, pues pues, pues pues pues cantar, ¿eh? eh cantar es, ...la lengua que falaban en, en casa... ...la lengua que falaban... ...pues pues pues todos los días, joder... ...no sé, yo personalmente... ...pienso... ...pienso todo lo contrario, ¿no? No sé, vosotros, ¿qué pensaréis? Que la vega de este pueblo... ...la de la diva tocar... Y llegó la maquinaria con los dientes afilados, derribando toles sebes estropeando tolos los praos, por cortar unos carrascos de la sebel el mio maya. Un par de años preso y una multa de cuidado. La verdad Bueno, pues aquí, aquí seguimos en Radio Cuca, en la Radio Liberdubio. Una, una radio, hago la mar. Tenemos <ríe> sí, sí, sí, el, el honor de recibir al presidente del Principado de Estudios. Hostia, este, este puto coso que, que, que reproduce eh, automáticamente las cosas. Bueno, no pasa nada porque ya lo, ya lo quité y entonces, pues, pues, las que se joda. ¿Eh? vamos a recibir al presidente Asturias sí, en una en una radio libre cago la hostia que hacen los parió coño van a joder, joder. Ah. Ah, y hay que pongo malo, porque eh, empiezan a hablar de, de políticos y, y pongo, pongo muy muy malo. Pero bueno, oye, eh, sí, joder, porque estos que, que piensen que, que, que, que se creen con la capacidad de, de, de, de manejar la vida de los demás, pues mira, yo qué queréis que os diga, yo pongo muy pongo malo, pongo muy malo. Pero bueno, nada, oye, después también hay que reconocer, vamos a ir acabando ya, ya estoy con las reflexiones finales. Sí, sí, siéndolo mucho, siendo mucho, oye, oh, oh, yo sé que reyes que tuviera aquí toda la noche, eh, nada, yo mentira, seguro que tenéis queriendo que acabe de una puta vez, a ver si, si sale en el de alguna cosa más interesante. En antes, eh, en antes, eh, podía manejar yo el enlatado desde aquí. Y, y entonces bueno pues escogía yo lo que salía después y siempre ponía o, o de algún de algún episodio de los capítulos Eh, o, o a lo mejor de también del raposo tengo puestos muchos manda juegos que no me gusta la la radio musical y y, y te todos los el pan esperando ahí eh, para pa ver si te porque porque el raposo juega el, el podcast manda narices eh, eh es y luego tengo que soy coherente viste cajo la ley Bueno, pero que pese a, a toles putas del mundo y estes movides, oye, pues, que, que al final también hay cosas buenas, joder, no sé, oye, una persona que, que apenas conozco, pero que me, oye, pues, que me resultó encantadora, pues, regaló mi libro, ¿eh? y eso para mí es el regalo más, más grande que, que pues, facese, entonces, bueno, pues, podéis imaginar la, la ilusión que me hizo. a esas personas que eh que, que falen una cosa a la cara y, y otra distinta por detrás eh, eh, una, una fue me sentir como un traidor, la, la otra fueme sentir como miedo a traicionar, no fue nada, pero pero bueno siento ah, siéntome muy mal pues pues aprecio los muchos joder, ese, ese es el problema, a lo mejor si no los apreciaré, no, no, no me sentía yo tan tan mal, pero, pero cara, aprecio, los sin todos, pasan estas cosas. Igual que aprecio a toda la gente que, que sentéis esto, ya lo sabéis de sobra, el básico el, el, el anabásico, el, el, el, el pistolero maníaco que ya no sé si está por ahí, pero si tuviera, y el tirolincio, y y, coño, y el de la puebla, seguro que está, y, y mucha gente que está. El, el montaje si metes un día eh, yo supongo que lo sienta más porque por las cosas que las pocas cosas que puso en el chat habrá la sensación de que ya no un, un sintiente vaya de tiempo oye pues pues hoy un saludo oye al otro liado la mano vos podéis imaginar oye ya hay, ya hay mucho tiempo que eh, que no saludo al, al mío sintiente más más mocín ¿Eh? que no saluda a mí sintiendo más mocinas y, y Jan, que no sé si seguirá sintiéndome, pero oye, pues que, coño, pues, pues si me siente que, que lo primero que me perdone por ta, tanto tiempo en, en sin saludarlo, pero pero por supuesto que otra vez. Y, y Javi y Magla seguirán, seguirán per ello Si, si, si, si seguís ahí, oye, pues otro saludo, me gordo. Y al focus si todavía lo siente de alguna vez. A, a, a Lucía, al Fóbico, por supuesto, el Fóbico ese yo que sigue. Eh, que sigue per ahí en algún momento. ¿Quién más había por ahí? Ese rapaz que toca los bisuit. ¿Eh? y sé que había un rapaz que trabajaba en, en Capiemini, que también sentía el, ¿eh? que también sentía esto. ¿no? ¿Eh? Estoy haciendo ropa su mental de, de, de sintientes. ¿Eh? Sumlo a todos los que sé y, y, y dame los dedos de las manos Para pa contarlos. Pero después ahí tienes descarga yo no sé quién coño puede ser. pero bueno, sella, sea el que sella, ¿eh? sella esos que sella, esos que, los que tenéis por ahí, pues oye, no puedo, ¿eh? no puedo menos que, que, en fin, oye, pues, que mandamos un, un saludo fuerte, ¿eh? que, que mandamos un beso, que mandamos un abrazo, y que deseamos que, que tengáis cuidado, joder, recomendados, pedimos que, por favor, que tengáis cuidado, y que faigáis todo lo necesario ¿eh? para pasar desapercibidos y, y para que no nos vale hay ¿Eh? por pues ol, cierto, olvidáseme el raposo, falé ¿vale? de su programa pero pero no me saludé directamente a él también que llegue otro sintiente más, ¿eh? entonces también hay que saludarlo y, y, y asintiendo londinense que sabe dios dónde estará tapa me parece o polverrón o la misma y, y, y al y al si, lo, lo oyente indignado aquel que tuvo una temporada que está llamado por teléfono mi madre al, al analógico miserable <ríe> también que está ta, ta, esperemos que te aparezca alrededor de los entornos 207.3 la frecuencia modulada a todos esos oye venga va resumiendo que no busco ya vale venga hasta la semana que viene